Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha El Delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio ELA a través de www.radioela.org Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible.